Madero de fibras nobles que trajiste de la selva. La voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza. Para adornar tu garganta, del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras. Andan caminos sonoros por las huellas de tu cuerpo. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero, cuando baja por las cuestas la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega, todo quedó en tu madera. Bueno, y, y venimos caras... nuevamente con invitaciones nosotros, estas invitaciones para los próximos días que tienen que ver con el encuentro. Lo primero que ponemos es el encuentro personal entre la gente, el reencuentro, pero además coronado con eh, participaciones culturales de primer nivel. Pero para esto está acá Alejandro Lloritz, desde el Quillú. ¿Cómo andás? Buenos días, Ángeles Marcelo, eh, a Vicente Lima en los controles y, a, y bueno el saludo especial a toda la audiencia. Muy contentos de reencontrarnos sí. otra vez acá, que se está haciendo frecuente, estamos viniendo seguido a aprovechar el espacio para compartir con, con la audiencia este, las distintas cosas que estamos emprendiendo ¿Seguro? allí en el, en el Parador suri y a invitarlos, obviamente, a, a que sean parte de todo esto que lo hacemos para, para la gente. Que hay que tener en cuenta, esta mañana cuando venía para acá pensaba, dentro de un mes estamos en septiembre... Y empieza la primavera en septiembre. Sí, sí. Y parece que no hubiera ha habido receso de invierno con Quillú, ¿no? Ha habido actividad este año. Sí. Eh, el, recordamos a la audiencia que el complejo que tenemos allí de turismo social está abierto todo el año, los 365 días y 366 cuando es bisiesto. Exactamente. <risa> to este, to todos los días es está abierto el, este, lo los las distintas opciones de alojamiento y el camping, la casa del cura, eh, todo eso. Y siempre tenemos este, gente que nos visita, obviamente que una cosa es el verano, este, la temporada pero allí estamos todo el año este, mejorando la, las instalaciones, haciendo arreglitos y siempre a disposición para pegarse una escapadita, para un fin de semana, un claro. día, pasar el día, una semana de descanso, sí. este, cada uno elige, hay gente, hemos hablado en, en estos días, este, ha sido un invierno muy frío este, muy frío, muy frío sí. eh, como hace tiempo que, que nos sentíamos por, por allá, pero así todo hemos tenido visitas pero sobre todo ahora ya estamos recibiendo llamadas todos los todos los días y mucha gente que, que comenta bueno cómo es ahora antes del verano así como hay una explosión en el, en el verano no son las vacaciones este el, el mayor atractivo que tenemos allí naturalmente es la es la playa una playa segura un río precioso con una tranquilidad este asombrosa con gente, con un ambiente familiar, con casillas de, de guardavidas y demás. Hay gente, por ejemplo, que nos llama en estos días, sí, pero yo quiero saber ahora, porque no sé si será esta semana o la que viene o el mes que viene, pero ayer nos decía alguien, nosotros vamos a contramarcha de todos, nosotros queremos... ¿sí? O, hay, o, mucha gente hay mucha que gente que ]arnos. se quiere escapar un fin Exacto. de semana, hay gente que al revés pregunta... Y los fines de semana no habrá igual mucha gente. Nosotros somos jubilados, así que preferimos ir entre semanas y estar tranquilos. Sí. Bueno, así que estamos... Es otra cosa, es diferente el verano que ahora. Pero hay gente que realmente le gusta más... Por el clima, no el clima del tiempo, el clima de que no hay bochinche, que este la gente está para sí, otra sí. cosa, digamos, ¿no? en verano. Sí, este, la, las opciones... este Bueno, cada, cada uno evaluará este, Seguro, lo, lo que le gusta. Lo que le gusta, lo que necesita en el Exacto. momento, lo que le Exacto. viene bien. Siempre recordamos un lugar precioso, muy aireado, con un con un aire muy distinto. Uno aterriza allí en Ordey. Recordamos que Ordey es el extremo este, el más cercano a Montevideo, de Quillú. este uh -huh. es, es una zona de unos 10, 15 kilómetros. Este, desde la Ruta 1 hasta la playa, que es una, una zona rural, eh, este, ganadera, con quintas, con plantaciones de papa, de la frutilla, del citrus, pero este, tiene el balneario, que son sí. unas poquitas cuadras, en algunos lugares tres cuadras, en otros llega a tener cinco o seis desde la costa claro. hacia adentro, pero con una extensión de siete kilómetros. Son 7 kilómetros de costa, este, y nosotros estamos en un extremo, en el extremo más cercano a Montevideo, pero que como la entrada de Quijula, si bien hay un camino que desemboca además para venir muy fácil desde el, desde el este, desde Montevideo, desde Canelones, eh, hay un camino, el camino Mauricio, porque claro. atraviesa el, el arroyo Mauricio, eh, se entra en el kilómetro 51 y llega directito a Bordei. Eh, la entrada de Kishu es por el oeste es por el kilómetro 61 entonces nosotros vendríamos a estar al final Seguro. y por eso es la zona más, más familiar, más tranquila este menos menos desarrollada con, con menos luces también entonces permite apreciar también los paisajes hasta en la noche este, hay mucha gente que le, que le gusta, allí en Nordei desembarcan este fotógrafos Para, para fotografiar la noche. La noche, yo he visto, no sé cómo se llama, es una técnica especial del fotógrafo, ¿no? Para fotografiar la noche, el cielo, las estrellas, es algo imposible de contar, tiene que ver. Pero bueno. Pero es, es zona elegida esa. Sí, sí. Zona elegida. Allí en ese, en ese contexto, en ese ambiente, eh, recibimos. Este, a todos quienes estén interesados en venir a, a pasar unos días, o un día, o lo que fuere. Este, hemos agregado la apertura prácticamente todos los fines de semana del año, del parador, entonces que antes habría solo en la temporada, y ahora estamos allí... Otra opción con... que tiene la gente que quiera ir. Sí, con, obviamente con un movimiento más reducido claro, que, sí. que, en, que en el verano, pero con opciones para para desayunar, para almorzar, para merendar, para cenar, este, con también con, con un trato más, más cercano, más íntimo, porque realmente está mucho más tranquilo, pero allí estamos, este, con la opción de venir cuando quieran, y en ese contexto también es que hemos estado promoviendo actividades, algunos fines de semana. Más especiales. Sí, este, hemos apostado ahora... Solemos tener cada dos meses, desde ahora que empieza la primavera hasta, hasta el otoño, so, solemos organizar conjuntamente con la radio excursiones, la radio que generalmente se hacen los sábados. Eso. Y estas actividades que estamos proponiendo y promoviendo desde el parador, las estamos haciendo ahora en el invierno los domingos. Los domingos al mediodía, los domingos... Con, con almuerzo, sí. la actividad con almuerzo completa que se viene justamente para este próximo domingo un almuerzo con show que se hace en el Suri que tiene un lugar cerrado espectacular para esto, ideal, ya se han hecho muchas cosas. ¿Y donde va a estar? María Elena Melo con Raúl Saavedra y Rodrigo Rincón y van a llegar de eh, Florida el dúo juglares, que son Luz, Yureima Ramírez y Hugo Cabeza, que son gente con mucha trayectoria también. Hugo Cabeza ha estado muchas veces presente, un hombre con fuerte presencia en, en lo que hace, ¿no? Eh, pero además acompañado con la comida, que se hace toda con mucho detalle, que yo lo primero que le voy a preguntar es lo de la comida, ¿no? Después hablamos de los cantores, pero lo de la comida, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, estamos este, promoviendo, si bien el parador va a estar abierto, como todos los fines de semana, eh, y por tanto quienes quieran visitarnos, el sábado o el domingo, o quieran quedarse, quieran venir más temprano y ya aprovechar la O sea, el parador va a estar abierto con, con su oferta. Pero esta actividad este del almuerzo show, estamos promoviendo un ticket este que de manera anticipada, este, reservándolo, comunicándose Aquí con nosotros, ahora les damos las vías, pero este tiene un costo de 500 pesos, que es una, una buena parte para los artistas este, que van a hacer el, el esfuerzo primero con espectáculos de primer nivel, sí, ¿verdad? Sí. y además en un ambiente íntimo, en, en un salón cerrado, este, sentado en, en, en las mesas, bien servidos con los músicos, así tet a tet, como dicen, así este, allí frente dos espectáculos de primer nivel y que vienen además aquí a, a, a este puntito escondido en la costa de San José, vienen desde Montevideo y desde Florida, <coughs> y le agregamos el, el plato que son... Muchas veces la gente quiere, quiere aprovechar, ¿no? Un, Una salida de esta, conocemos la realidad de, este, de la gente. Entonces, tener la posibilidad de, de ir, bueno, muchas veces la gente quiere, bueno, pero... Para la redonda, asado, chorizo, ¿verdad? Sí. En este caso les proponemos para el invierno, para agosto como, como estamos, eh, una receta nuestra eh, hecha estofada, la carne y el chorizo estofados, con una receta única, nuestra, que los invitamos bueno. a probarlo, este, servida con un timbal de arroz de guarnición, y bueno, el ticket este, incluye... La mesa con, con los espectáculos y, y el plato principal, después quien quiera bebida, postres, cosas dulces, cosas saladas. Va, va, va a ir acompañado con pan casero, como siempre es tradicional, este, elaborado por nosotros en el, en el horno claro. a leña. Este, esa es la propuesta que tenemos para este sábado. Ya tenemos reservas. Y si alguien es, eh, porque esto nos está pasando mm. en todos lados, es vegetariano, ¿va a haber algo que se pueda comprar que no tenga carne? Sí, sí, por supuesto. este Incluso... Es, el ticket viene con, con, con, con este plato, ¿no? Claro. este Evidentemente... este Y ya tenemos casos también de quienes han reservado que, que no comen carne y hay opciones, podemos hacer una alternativa de, de pasta, en este caso claro. es lo que estamos promoviendo, pero también se hacen... Después está, está toda la carta del parador. Bueno, Tan... eso, la carta del parador va a estar. Si uno quiere, puede comprar lo que quiera después. Sí, sí, por supuesto. Lo que estamos pidiendo es que la gente reserve lo antes posible. Claro, es Porque obviamente, una cosa es que si vas a cocinar para cinco si vas a cocinar para para cien sí este <coughs> por la cocina por por la comodidad no para que cuando claro. lleguen a, haber sido tenidos en cuenta y estar servidos en, en tiempo y forma también para poder apreciar el este el espectáculo claro. esto es una dinámica abierta porque es un pero es una actividad es un almuerzo show claro. se van a servir los platos desde el mediodía y van a estar los, los músicos este entonces uno Llega, está bien servido, va comiendo y va mirando ese espectáculo. No tiene que andar pidiendo, esperando, mientras que si me pierdo la canción, que claro. si me pasan los mozos por delante sí, o lo sí, que sí, fuera. Sí. este Pero además es para contemplar la, la disposición del salón, para que todos puedan estar cómodos, puedan tener lugar. Si es un día espectacular este y al mediodía está cálido, bueno... Este, incluso, bueno, ustedes conocen claro. el salón junto a la playa, se puede abrir, pero si no va a estar además calefaccionado, cerrado, este, y para que puedan... Y mirás para el costado y ves la playa ahí, es Seguro. El mar. por favor. Pero no, si no, se no, duerme... Las opciones son espectaculares. No, no, no. Mirá, escribe la... Ana Noble, un oyente, dice, buenos días para todos ustedes. Hace tiempo no me comunicaba, estaba sin celular, no escapé a los ladrones qué belleza el parador, sí, dice, ojalá podamos asistir, riquísimo estuvo todo la vez que fuimos, buena jornada para todos, gente linda, dice Ana Noble, Martín de Canelón Chico, dice, buenos días, hace unos años atrás estuve en Las Trillizas, precioso lugar, este va de otro lado, Ana es de Montevideo, y hay una propuesta por allí, ahora la vamos a, a compartir, pero hay cada uno va por su cuenta en este caso, ¿no Topo? Sí, eh, siempre está la opción, <coughs> digamos, no es una excursión de la radio como ha sido en otras oportunidades y que sale un transporte central, Este, cada uno va por sus medios, obviamente que la audiencia de la 36, que es una gran familia si se comunican en las redes o lo que fuera y, y participan, y al, alguien va y tiene lugar en, en el auto, no ya, ya ha pasado, ¿no? Ya hay un caso este de, de una este, de una persona que iba a ir y fue divulgando que, que iba y ya llenó el auto con gente que ha reservado individualmente. Claro. Pero... Bueno, recordamos, las opciones para, para ir allí, quienes van en vehículo, hoy más o menos mencionamos, este, si vienen desde el, desde el este, eh, kilómetro 51 de la ruta 1, allí se toma el camino al Mauricio, y, y desembarcan allí en Orgay. Claro. Después son unas 5 o 6 cuadras nomás del parador. Si vienen desde el oeste, pueden también entrar en el 51 o en el 61, y recorrer todo que hasta el final y llegan al parador. Quienes vienen en vehículo particular y quienes vienen en, este, en, en transporte público, eh, lo que hay que llegar, depende de, este, de desde dónde vengan, hay que llegar a la ciudad de Libertad, quienes vienen del este o desde el centro, quienes vienen por el oeste hasta San José, son los dos lugares, Libertad y San José, donde sale el ómnibus, la compañía que yo... Comar, que los deja este, ahí bien cerquita del Comar. parador. Comar, Pregunta... ahí y todo el mundo enseguida les indica dónde van. Sí, llegando a, a Libertad o a San ya José, así hay que ver los horarios del Comar, este, que, que claro. los llevan a la hora que quieren llegar, por ejemplo, desde Libertad, hay uno a las 10 y 10 de la mañana, que ya ante, antes de las 11 ya están llegando allí, pueden dar un paseíto, bajar a la playa y estar al mediodía claro. para comer, o bueno, así bueno, pasado volver. el mediodía también tienen este otro ómnibus para llegar y bueno, lo mismo para salir después. Alejandro Llorita, hablando de esta actividad que se va a realizar, atención, el próximo domingo a mediodía, a las 12, y ya hay oyentes que mandan mensajes y preguntan, por ejemplo, buenos días recién me engancho cuánto sale el ticket y cómo hago la reserva, si hay que hacer algún giro o se paga en el quillú, abrazo. Oscar de Solimar. Y Vamos a explicar bien cómo es esto, Alejandro. Bueno eh, proponemos que se comuniquen con nosotros el teléfono de contacto, lo más fácil, por el, el whatsapp Este, 099 120 064 099 120 064 también están las redes este, como parador sur y nos encuentran en facebook y en instagram pero se comunican con nosotros y nos piden para reservarles para una para dos para cinco para las personas que, que sean eh, Les proponemos sí para ir previendo todo, este, incluso también asegurar este, las modalidades de llegada de los de los músicos y, y bueno y los platos, ni que hablar, la posibilidad de tenemos unas vías este para hacer los pagos, este que son cómodas porque Tenemos dos cuentas que se pueden hacer transferencias bancarias, quienes tienen esa posibilidad desde la computadora o desde el celular, y si no se pueden hacer en, la, en esas cuentas depósitos en cualquier red de cobranza Bien. este y no les cobran comisión, solo les, les pasamos las opciones, van a, al que tengan más cerca y, y lo hacen. Este, Y con eso ya quedan tranquilos y nosotros tenemos para, para ir organizando todo. Así que... Esa es la, la venta anticipada. Y a, dónde, a dónde giran? Este, ten, este, tenemos cuentas en, en el Banco República y cuentas, mi dinero, que no las vamos a dar al aire, al aire no. porque se, la, se las damos a cada uno porque si no después entran a llegar giros y, y depósitos claro. y no se sabe de quién y se son, comunican directamente al celular se comunican, de forma. hacemos la reserva, luego nos hacen el pago. Eso no significa, por ejemplo, como hay varios casos, que de gente que va a venir, viene una pareja. Hay, hay quien, no lo vamos a decir los nombres obviamente, pero van a ir a, este, van a ir a festejar el cumpleaños de él, de sorpresa. Van, van a decir que van a pasear y, y ya tienen hechas las reserva Ahora, imagínate Ángeles que de repente en, en esa sorpresa se suma el un primo. cuñado, sí. un primo, la hija de la sobrina, no sé qué, y se le sube arriba. No quiere decir que como tienen dos reservas, entonces no, no puede ir más ir. nadie. Llega, ya tienen reservada la mesa y llegando este, allí, cuando, cuando confirmen que viene uno más, nos avisan al teléfono y si no llegan directamente, que van, pero lo mejor es hacer la reserva y entonces ya van a tener el lugar preferencial este, reservado allí. Recordamos 099-120-064, es el mismo teléfono para las reservas, para las consultas. O sea, hay quienes, hay quienes este, hicieron la reserva para, para el almuerzo y después dijeron, porque ya hemos ido alguna vez a las cabañas y ahora queríamos ir a, a esto, como es el, el día del niño, este, capaz que este, vamos a ir directo nomás. Hicieron, compraron este, las reservas y después me llamaron esa misma noche eh. che, ¿y cuánto vale si vamos el sábado y nos quedamos la noche y paseamos allí? y va a estar abierto el parador y podemos cenar también en el parador sí, bueno. y ya, así que también están los alojamientos y aprovechamos para, para pasar el, el chivo porque esta es una oportunidad bárbara para venir en la tranquilidad están lindos los fines de semana al mediodía Va a haber un, el, el espectáculo que nos proponen María Elena Melo con Rodrigo Rinconi y Raúl Saavedra y el dúo Juglares desde Florida, que tenían este fin de semana pasado una función en Florida, en Sarandí Grande. Este, y esta era la secuela, digamos, este, en, que se repetía el espectáculo en San José por un problema operativo así del, del lugar. Se suspendió. Este, el, el espectáculo en Florida, así que es la oportunidad única y para, para, para ver este, este encuentro de estos dos artistas y con la propuesta de este asado con chorizo, estofados, acompañados de timbal de arroz. Es una oportunidad bárbara que. Todo de... por 500 pesos, como preguntaba recién. Este sí. este. Ahí está. 500 pesos, 500 pesos sí, sí. es el ticket. Y además, con toda la oferta del parador de bebidas, dulces y otro tipo de cosas. Si quieren venir antes, si se quieren quedar después. este A, a la tarde salen los sí. infaltables churros. Sí. Este, Ay, cállate ya. Y pasam pasamos el, el, el chivo también de quienes estén pensando en las vacaciones del verano les recordamos que ya están abiertas las reservas que saben que eso es toda otra dinámica del verano de que después no se consigue incluye diciembre esto ¿no? ¿Qué? desde sí sí desde diciembre en adelante enero ni que hablar los primeros días de enero la fiesta pero también carnaval Por eso, la fiesta? con la fiesta es igual qué Seguro. Se puede reservar en la fiesta. Ya se pueden hacer las reservas y estamos con la con la oferta promocional que durante todo este mes de agosto, quienes señan la reserva, este, pagan la, la mitad, que siempre la modalidad de reserva es una seña del 50% y el resto claro. lo pagan al llegar. Este, pero haciendo la, la seña dentro de este mes, mantenemos los precios del verano pasado. Así que... Quienes ya quieren ir asegurándose el lugar que les gusta, la cabaña que más les gusta, y quieren este, los días que, le, que les conviene, que se van planificando, que, que se reúnen con, con los hijos, con los sí. padres, con los primos, con los cuñados, y ya tienen más o menos las fecha y quieren asegurarse, si lo hacen en este mes, además, este, tienen la Mantiene promoción de que mantienen los precios en del de año ¿topo? pasado. 099 120 064. Sí. 099 120 064. Lo primero es ahora este fin de semana. Pero ya vayan viendo lo de las reservas para el verano. ¿no? Y además, está todo en, en las redes sociales. Se meten en Facebook, en Instagram y tienen todas fotos, información sí. sobre todas estas actividades que se vienen y obviamente el verano. ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos por ahí, llegó una propuesta de María Elena Melo. Eh, porque está muy interactiva la gente ahora uh -huh. con los cantores y todo pero la vamos a dejar para nosotros vamos a conversar con ella esta semana vamos a conversar con el dúo Juglares así que la vamos a mechar ahí con los músicos eh, lo más importante ahora es la reserva sí eh, acuérdense de avisarle a otra gente que eso también ha pasado muchas veces Dicen, yo le podría avisar a, a una amiga le puedo avisar a un pariente avísenle y hacen viaje ¿no? y ¿Hasta cuándo se puede reservar? Hasta... Eh, esperamos este, poder tener una, una confirmación del, del grueso de lo que va a significar sí. la actividad este, hasta el jueves, Bien. hasta mañana jueves. Hasta mañana. Pero se puede seguir este, reservando cuando se va agregando gente, gente que Bien. quedó. Pueden seguir llamándonos, este, les proponemos que si nos llaman y no podemos atenderle en el momento, que no, este, utilicen la vía de WhatsApp, que ah, a sí. nosotros nos resulta cómodo, y queremos agregarles que esto es solo para cuando el parador está abierto, que es los fines de semana, ¿tá? pero les queremos dar el teléfono fijo que tenemos ahora en el parador, Porque también es una forma este, de encontrarnos. A veces estamos atendiendo a, a alguien más, o estamos en alguna tarea, y justo no podemos atender el, el celular, pero suena el teléfono del, del parador ver. y allí este, los puede atender cualquiera de los ¿Seguro? compañeros que esté allí. ¿Cuál es? Es cuatro tres cuatro cinco siete seis nueve ocho perfecto eso es cuando está el parador abierto eso es solo cuando está el parador abierto los fines de semana muy bien topo eh, la dejamos por acá hoy eh, seguimos cualquier pregunta ustedes manden que por supuesto contestamos todo lo que sepamos, y si no, directamente al teléfono que estaba dando el topo. No se pierdan la oportunidad, ya estuvimos viendo lo del clima y meteorología está dando buen tiempo ¿eh? para lo, el fin de semana. Lo sabemos, siempre, no lo, lo siempre elegimos las fechas así. Exacto, <risa> con qué todo bien, garantizado. Muchas gracias por el espacio, este, saludos a toda la audiencia, a quienes han ido en otras oportunidades, a quienes están esperando este, las excursiones para poder ir. Y a todos los que puedan ir este domingo, los esperamos que va a ser una actividad imperdible.